es mi tristeza porque al saberte lejos la oscuridad de mi alma parece retornar mi frío se hace intenso hay nubes en mi vida se acerca la tormenta que me hace agonizar. de pronto tu recuerdo hace alejar las sombras renace la esperanza de volverte a encontrar de pronto tu recuerdo

Se lo espera

Añoro agradecido las horas tan felices Que juntos en la vida supimos conquistar Tu angélica le figura de marcha silenciosa Vencida por la pena de no poder

yo supe brindar que me diste soledad, recuerdo tristemente que hago la franqueza, que yo supe brindar